que no suena chavales ¡Oh! brutal a ver oh, a ver ¿eh? subiendo hacia tope suena bueno de puta pena <ríe> bien poco pero bueno eh, supongo que si va a esto sentiráseme en eh, para qué, está como el otro día que tenía que andar pegando voces para que para que se sintiera bueno igual tiene que ver con que puse mucho de esto a ver oh. Si pongo menos, ah, mira, siéntese de puta pena igual. Eh, no sé si me vale la pena seguir haciendo el programa. La movida. A ver. Ah, y es que ver. Eh, Toda ahí me cago en Dios. Siéntese mayor este y bueno, pues la historia y es que cara, tengo a... De la del de papel de filme puesto ahí, que se mira. Voy a hacer una eh, mierda, va mierda. Pues no pongo puto papel de filme bojoles. y así, si me infecto, pues me infecto y me he rollado una puta vez. Joder, vale. O sea que el micro ahora y este y que estaba en casa de Dios. Me... Respondón esta noche. ¿Qué pasa? ¿Algún problema? ¿Tenéis algún problema con que te haga ¿Eh? ¿Tenéis emisores para parar un tren? ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué coño pasa esto? ¿Por qué sube y baja? Vale. Que lo dicho, que tenéis emisores para parar un tren. Tenéis locutores a dolor. Total que coño. Es lo más seguro que no te has sintiendo esto nadie. Bueno, el de la pola eh, no se pierde uno. O sea que, ah, tío, perdón, <ríe> que te respondan, torno y que vamos a poder. Bueno, de otra manera, eh, sabéis que estáis sintiendo Radio Cuca, Radio Cucaracha, la radio del queso de un kilo, más que nada por lo de la Q y de la K, la radio del queso de un kilo con tendencia a los rasgos, porque y.org. Y salimos a través del 107.3 de la frecuencia modulada y a través de www.radiocuca.org. Y los nuestros podcasts, eh, topáisos la grandísima mayoría, pero pero pero con una bah, hostia, una diferencia brutal de porcentaje tremendo en iVox. Y luego de algunos putos raros como yo, ¿eh? Colgámoslo en archivo.org porque parece que, ya que sé, pues, como con un tiempo de publicidad y estas historias. Nosotros somos unos frikis y unos raros. ¿Para qué se fan las cosas, joder? Oye, pues si, si una persona eh, creó, tomó la molestia de crear el archivo, eh, perdón, el iBox, e hostia, pues una persona una serie de personas... no la moleste de crear eso, eso seguro que tiene que, ¿eh? tiene que suponer un esfuerzo, tanto físico como mental, como económico. ¿Eh? No es fácil, pues que ganar perres de alguna manera. Oye, pues si no, no hay que pagar nada por ponerles cosas allí, dejen de poner todo lo que te dé la gana, pues joder, desde algún sitio tendrán que sacar las perres, pues poniendo publicidad, hostia. Yeah, pero luego somos ¿eh? hay de algunos que son más así nada raritos ¿eh? y colgámoslo en otro sitio que, que no tiene, tiene publicidad. Y decimos, wow, qué guay soy, ¿eh? cómo es molo, que yo vuelvo el disco cosas en un sitio que tiene publicidad. Luego eso sí, de ese mes en cuando saquen el letrerín de, oye, don Anso, joder, que estamos jodidos y esto y ese, y ese nada hay ningún lucro, pero... Hostia, pero eh, eh, que eh, los servidores eh, con, consumen consumen luz. Hostia, aunque es nada más allá eso. Bueno, pues yo soy tan tan increíblemente miserable. Soy el anedónico miserable, ya lo sabéis. Y ten el apellido está más bien puesto que otro poco. ¿no? A ver, que hubiera sido imposible que fuera aquí en a, a topar un apellido que me viniera mejor. ¿Eh? mejor que este, soy miserable y entonces yo no dono nunca nada ¿eh? yo colgolo ahí porque no tiene publicidad pero cuando me piden ver eh, me hago el longis ¿eh? el, el el yoku y el, y el sueco los suecos deben ser los hostia deben ser tremendas, yo no conozco ningún sueco pero pero con los suecos deben fazer ese hacerse los suecos, ¿eh? será por eso Ah, no, pienso que yo porque cuando ellos preguntaban de alguna cosa y eran suecos de verdad y estaban en España claro, no entendían, no te hacían caso y entonces cuando una persona y preguntas algo y no te hace caso y eh, está faciéndose el sueco, pero no es suecos de verdad si fuera suco de verdad tendría perdón porque, joder, sería verdad, no entendería lo que estás diciendo, entonces, bueno, hombre no pasa nada ¿eh? Hostia, debe estar distorsionando la de Dios la voz, perdonad voy a bajarlo un poquillín Estoy pegándoles voces tremendes, eh. Bueno, pues eso, que. No, pues sigue, sigue tocando los picos ahí. Voy a subir un poco, voy a bajarlo otro poco. Y estoy en la hostia, no tengo ni puta idea dónde está dónde bien. Espero que lo sientáis bien. Pero habrá alguien sintiendo esto, de verdad. ¿Eh? Podría saberlo porque ahora tengo un chat. Puso me aquí el, el mi amigo segundo selectu, ¿eh? Puso. puso hizo una... Página web nueva de Radio Cuca y esa página tiene chat. Para ver, mira, oye, yo, yo, yo, yo por ser repugnante, ¿eh? estoy repugnantón, pero paz vos, normal, eh? un sitio de que la página web de, de inicio del de, de internet de los otros ordenadores no sella la propia, coño, la, la, podríamos decir la corporativa, ¿eh? Eh, suponiendo que, que Radio Cuca sellamos una corporación. no sé exactamente qué significa la corporación debe tener a mí suena más a tema de de empresa de perros y de tres milongos pero tampoco llegue que que esté muy seguro mira la la página por lo menos furrola vamos a ver si el chat furrola también un dios pero qué pasa estoy puto ratón ostia perdona que tengo un día tengo un día de perros tengo un día mail a ver Rola, Vamos a ver. Pongo ahí aquí, ¿y qué me dice? Eh, eh, sesión eh, como invitado, sigo, sí, me no, sé, no hay problema. Pongo me pongo me invitado. A ver. Eh, escribo ahí, ¿está para pasquebero. Oh? Pues escribo anedónico. ¿vale? Eh, paso de poner el apellido porque eh, se lleva a mala de Dios. Cuesta un huevo escribir aquí. Este sitio no es muy ergonómico que digamos. A verlo A ver a jaón, Dios, si ni siquiera, ni siquiera algo Que llevo A ver, voy a poner que lleo ah, que o y, y pongo, ah, sí, el aneólico puso que lleo Bueno, pues si de alguno vos da por la gana, ¿eh? si hay de alguien sintiendo este programa y da por la gana, pues pues metes en el chat volvemos a tener chat tanto tanto tiempo después ¿eh? tanto tiempo después volver volver en un chat pero ya pues digo que posiblemente no se me meta nadie hay ahí uno que dice saludos desde Honduras ¿eh? de, de Honduras ¿eh? yo lo que querría allí que me saludaran de Guatemala pero desde Guatemala pues me vi que ¿eh? por lo que sea por lo que sea no me no me saluden pero bueno Hoy la verdad que esta noche, antes de ponerme tan tan increíblemente reponantón, eh, estoy extremadamente reponantón, pero bueno, eh, no, yo que no llevo todo el día, bueno, eh, llevo todo el día sextándolo, estándolo pero cuando me puse realmente reponantón y ahora llegando la, la noche, además no llegué tarde a hacer el programa, nada, manda narices aquello ¿eh? que tenéis algo que hacer era no <risa> estaba haciendo el vago, el vago y las gilipollas y cosas totalmente improductivas y que no sirven absolutamente nada esto que dice, matar el tiempo ¿Eh? sencillamente eso, matar el puto tiempo eh, matar el tiempo de, de la manera de la manera más, más miserable que, que vos podéis imaginar Ay, joder, Perdona, y es que, que por no ponerme a, a poner plástico de flima a, a este micrófono, lo que fego, oye, ponerme la mascarilla a la vega, eh, puta madre, a la cuca, relájate un pedazo, es para la mascarilla también, estoy hostia. Bueno, que os decía que de, antes de, de ponerme antón de todo, Eh, yo tenía una idea para venir a hacer el programa esta noche Últimamente yo soy tremendo porque tengo ideas para hacer el programa Cosa que, que, que llevaba muchos años sin hacer eh, Normalmente, sencillamente venía aquí, abría el micro y, y me ponía a hablar sin ningún tema hay eh, muchos años sí traía temas, pero ahora ya hay mucho tiempo que no traigo ningún tema Hoy, por embargo, bueno, por embargo, hoy y les hermanos anteriores venía con cosas preparadas con tal, hombre, tanto como cosas preparadas no, pero hoy quería volver a hablar otra vez, ya lo sé, soy cansín, soy cansín, tantos años, normal que me repita, quería hablar otra vez del trabajo, del puto trabajo, bueno, del puto trabajo eh, relativamente según quien quien lo sienta. yo ya ves que siempre dice eso de que seguramente eh, por mucho que ven, hay gente que venera al trabajo que tal y yo siempre dice eso de seguramente mmm, todo el mundo si no tuviera la más mínima necesidad de trabajar si pudiera cubrirles sus necesidades básicas y creáis en sin falta de de, de trabajar Segur, seguramente eh, no trabajaría ni Dios. Igual yo mentira. Igual es mentira. Ya sabéis que yo defiendo que las palabras, los términos, eh, siempre, nunca, todo y nada, no debiéramos usarlos nunca a riesgo de decir una mentira. Y si yo digo eso de que seguramente si, eh, si, si no... Si, no, si no, no hubiera ningún tipo de necesidad, ni la más mínima, ni quisierais alcanzar una necesidad creada tremenda, seguro que no trabajaría en Aide No, pues mira, eh, no no debería no decir eso. Eh, en, en aire y todos también son palabras proscrites eh, en el en lenguaje del anedónico miserable. Voy a, volver a quitar la mascarilla, tíos, porque... ¡ah! No hay Dios que fale con mascarilla. ¿Qué fadre? Infectame, infectaréme. Qué sé yo, igual sí, igual me infecto. Y va a ser una putada infectarme. Bueno, no, depende. Si soy un asintomático de esos, tampoco pasaré nada. Lo que pasa es que cada vez hay más gente que sí que ya es sintomática. ¿eh? Sí que ya es sintomática y, y, y, y pásales unos más putes. alguna gente pásales muy putes y otra gente pásala menos putes yo no sé cómo les pasaría muy putes o poco putes cómo lo pasaran a les putes ¿Eh? es allí es allí la, la cuestión efectivamente porque se de, ¿eh? por porque se pasa el putes para pasarlo mal bueno, la mayoría de los putes seguramente lo pasan mal porque no sé yo hay mucho debate sobre este tema pero bueno Pienso que, bah, que ya es razonable decir que, que si bien yo soy de los que defienden que alguna persona, hombres y mujeres, pueden elegir libremente ese oficio, seguro. Yo estoy por pensar que sí, una vez más eso de, de no usar el, el nunca, el nunca ni el siempre. Seguramente que de alguna persona sí que, sí que está bueno, ejerciendo esa labor, porque ese labor comercial, vamos a decir esa actividad comercial... porque bueno pues, pues por si quieren, porque lo decide pero la gran mayoría eh, también podría decir en, sin mucho miedo a equivocarme que no están ejerciendo libremente El libremente quiere decir a ver que tienen unas necesidades y en este caso seguramente más básicas que creáis es que les obliguen a que les obliguen a a, a hacer eso Cuando no, ¿eh? cuando no, sencillamente la, la pura violencia y la fuerza bruta eh, de otras personas, ellos obliguen a, a ese, ese esa actividad. Bueno, eh, seguramente por eso se sí, de, hizo lo de pasarles putes o, o, o no pasarles putes. Pues sí, hay mucha gente que con el tema de la, de la infección, de la COVID, esta de los collones, pasales muy putes. ¿eh? no sé si son más o si son menos pero bueno yo y yo a lo mejor hueco hielo a lo mejor hielo porque estoy hablando delante del, del micro en sí en, en ponéis el, ¿eh? el, el plastiquil este que podía bien podía quitarlo al otro lo que pasa que ¿eh? puse lo también ¿eh? afanéme tanto en poner lo curioso ah, ah, voy a romperlo a ver qué coño pasa sí, eh, mira. está roto, ya lo rompí, arranquélo, arranqué lo vilmente entonces a ver, pongo aquí adelante ¿eh? ala, ah, ya está, ya está medio tapado si sí, se hizo perfectamente ¿eh? como ¿eh? todo el proceso de, de tapamiento con el plástico del, del micro, ala, ah, pues ya está, ah. Ya te la mascarilla y ya yo sigo aquí. Bueno, pues eso, que hoy venía, ¿eh? callo, que 18 minutos y, y todavía no llega el kit de la cuestión. Bueno, ya normal no llegar al kit, pero no llegar ni tan siquiera al arranque. Eso yo es muy triste. Yo muy triste y no le nada bueno de mí. Yo es tremendo, pero bueno. A ver, que lo que decía, mira, no es nadie en el chat. Cajo la mar. para esto ponerse el el el laptop, molesta en poner en chat para que no escriban naide. Bueno, anda. Pero si no posiblemente no tenéis, entiendo. ¿Tenéis alguno, sintiendo Manifestáis pues a través del chat. Ponéis www.radiocuca.org y metevos en el chat y dice alguna de alguna cosuca. De alguna cosuca que a lo mejor te ha relacionado con el trabajo, si eres los que os presto a trabajar o de los que no. Yo sigo, a ver, mmm, si bien, eh, de, de, vamos a empezar por el, por el principio, que suele ser un buen sitio para pa empezar las cosas. Mm, a mí, gustar, lo que se le hizo gustar, no me gustó mucho, eh, no me gustó a lo largo de mi vida, eh, el trabajo asalariado. Cuando falo de trabajo, no falo de trabajo que te preste, falo de, del trabajo asalariado. De hecho, el ahí, hay muchos años cuando yo, yo era todavía modu, ahora soy viejo pero bueno hay los que son más viejos que yo pero hay mucha gente también que yo menos viejo que yo así nada que bueno estoy en el shushtumédi soy soy un viejo susto. bueno pues que el ahí hay muchos años un, un texto no soy acordarme de, del autor ni mucho menos tampoco sé si era un texto largo no me acuerdo si sencillamente era una una frase Pero bueno, en algún sitio leí una cosa que, que con la que estoy bastante de acuerdo, que llegue que eh, el, el trabajo siempre, siempre una, una maldición, una putada. El trabajo siempre malo. Y de alguno podría decir, no, pues a mí mi trabajo gusta. Pero cara entonces decía ese texto, entonces si disfrutas con ello, eso no es trabajo. Yo soy Bueno, pues estoy bastante de acuerdo con ese tema. Eh, disfrutar con, con un trabajo salario parece pues, casi imposible, porque no sé hasta qué punto existe la persona que con una rutina exagerada de, de días y de horas quiere hacer exactamente la misma tarea todos esos días y todos esos horas. Yo qué sé. Hay, hay mucha gente que quiera hacer exactamente la misma tarea de lunes a viernes de yo que sé, de nueve a tres. ¿eh? Hay mucha gente que quiera hacer eso. Costaría me costaría mi trabajo. A lo mejor gustate, eh, gustate el, el todo el trabajo la todo el labor, pero siempre ¿eh? todos los días. Eh, no hay algún momento en que desearíes No estar en el sitio en el que, en el que estás. Estoy hablando como si hubiera gente. ¿eh? Estoy hablando como si estuviera hablando para pa alguien. Eh, ¿Es posible eso? Eh? ¿Y ¿Es posible que, que haya quien quien sea siempre satisfecho ¿eh? en el su trabajo asalariado? Mm, yo sigo pensando que no, pero, pero bueno... Eh, tendré que aplicar ese principio del de nunca decir nunca y nunca decir siempre ¿Mm? A lo mejor hay de alguna persona que me diga, oye, nedónico, yo yo sí estoy plenamente satisfecho con, con el, mi trabajo y disfrútulo como un gochi. De hecho, estoy deseando todas las mañanas que son el despertador para pa ir a trabajar y disfrutar. Y, ah, y, y disfruto y, y yo qué sé, orgasmo siento porque me, me presto por la vida a trabajar. No, no sé, hábralo, hábralo, no digo, no digo que no. ¿eh? A lo mejor de alguno hay... Lo que, lo que sí me llama la atención y por lo que, y por lo que bueno, pues apetecía me hablar de esto esta, esta noche y que según va pasando el, el tiempo y según voy haciéndome viejo, observo que mucha gente al mi alrededor que más o menos opinaba lo mismo que yo del trabajo salarial hay, hay unos unos cuantos años ¿no? cuando iremos modos, pues de repente van poco a poco como mudando y convirtiéndose en, en bueno en, en defensores hasta cierto punto de, del trabajo eh, que dicen dicen eso de bueno ya que trabajar es inevitable y hay, como dice el, el cantar de, de de Rafael el trabajo nace con la persona ¿eh? Bueno, eh, vamos a vamos a suponer que sí. Vamos a suponer que sí que desde el punto de vista, desde el nivel eh, en el que somos, bueno, pues animales, organismos que, bueno, pues que buscan sobrevivir. Si consideramos el trabajo, eh, la actividad que tiene que desarrollar tu todo animal, tu todo, todo organismo vivo, para bueno, pues para pa garantizar la su supervivencia. bueno, pues entonces sí, podríamos decir, coño, sí, estamos obligados a, a trabajar, el, el trabajo y es inherente a, a la persona, al ser, al ser humano, a ¿eh? Homo sapiens y a la sapiens, pues no sé, a lo mejor sí, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues como comentantes tantas otras cosas, a los Homo sapiens y las Mollieres sapiens, tenemos una bueno supongo que filogenéticamente fuimos llegando a llegando a ello pero el caso y es que tenemos una una ventaja eh, evolutiva ...sobre otros otros animales, otros organismos... ...y ya que tenemos a través de eso, de, de generaciones, de, de la filogenia... Tenemos, tu, ...tenemos o tuvimos o fuimos desarrollando, ahora falo en plural como especie... ...fuimos desarrollando herramientas mmm, para eh, que no fuera necesario eh, trabajar. No sé si me explico, quiero decir... Eh, un animal cualquiera, yo que sé, pues un melandro, ¿eh? un melandro que anda, que anda por el bosque, bueno, pues tendrá que, yo no sé, comer los melandros, que comerán ratos, no sé, ponte con melandro, siente ratos, ¿Eh? bueno, pues tendrá que, oye, que hacer por, por buscar los ratos, tendrá que hacer por matarlos, eh, pues yo que sé, pues, a, a, a, a te echarse debajo un árbol para para ver para pa el rato para coger al rato bueno esa es esa serie de cosas y después también tendrá que buscar el, el yo que sé el, el ave en caso de que de que, oye, pues, que tenga fíos o tenga que parir o yo sé mucho de la vida de los melandros la verdad Mira, nunca me paré a pensar en, en los melandros <risa> están ahí en el, el bosque ...bueno, y quien dice un melandro dice una fuina... ...a ver, la fuina pues sí, también... ...supongo que tendrá que buscar el suave o... ¿eh? Eh, ...una madriguera para pa meterse... ¿eh? ...y tendrá que cazar, tendrá que mirar a ver... ...cuando está el gallinero abierto para poder cazarles pites... Ese, ese, ese, ...esa serie de cosas... ...y quien dice una fuina dice, qué sé yo, joder... ...cualquier otro bicho... ¿eh? ...dame igual, un bicho que otro... tienen la mayoría eh, que bueno que esforzase ¿eh? para cubrir necesidades eh, básicas cuando digo básicas digo fundamentales cubrir necesidades en sí necesidades que son necesarias para seguir vivo ¿eh? bueno pues eh, eso, eso sí ahora que los seres humanos los homo sapiens y las mujeres sapiens Eh, no estoy ahora diciendo eh, en general porque habrá alguno que me diga, sí sí el, el, el, en África subsahariana sí bueno no tú a ver tú que estás sintiendo esto ¿eh? si que hay alguien sintiendo esto porque en el chat de no escribir no escribe nadie no, ¿eh? <risa> no no no hay ningún ningún escribiente en el, en el chat Eh, Tú necesites trabajar para cubrir las dos necesidades básicas O sea, o, trabajar. o necesites trabajar tanto como trabajes Suponiendo que toda la gente que está sintiendo esto, trabaje Si hay alguien sintiendo esto eh, Necesites trabajar tanto como trabajes para cubrirles dos necesidades básicas Necesites trabajar tanto como trabajes para... bueno pues para garantizarte la, la comida de todos los días, el, el avellugo, el tal... No sé, no sé hasta qué punto. Los defensores del trabajo, claro, dicenme también otra cosa. Claro, eh, si hoy en día está ta, tan desarrollado, eh, bueno, com, pues como para que no sea necesario para todas las personas... Eh, desarrollar ese trabajo tan feroz, pues ya porque otros trabajaron antes, entonces tenemos que seguir trabajando para seguir desarrollando más y, y que bueno pues que otros tengan, tengan todavía menos necesidades que nosotros, bueno eso está bien, ya más solidario y pensar en el futuro, lo que pasa que, que bueno no sé hasta qué punto oye y una pregunta ¿Cuándo vamos a parar dónde vamos a parar eso y es lo que por ejemplo de, dicen los de la filosofía de estas del decrecimiento no, no, no tengo yo mucha idea ¿eh? igual lo que estoy diciendo son barbaridades pero deben, yo entiendo que vienen a decir algo así como que oye que venga que hay que parar que ya está bien ¿no? que ya está bien de, de crecer que ya está bien de de todas maneras mmm, Mira, y en, en resumen, eh, yo también diría otra cosa. A ver, yo pienso que cualquiera que mire alrededor ve lo, lo obvio. La gran mayoría de todos esos trabajos, díselo, de, de los trabajos de mierda, del Tralgrever, y yo me mucho con ello y tal, la mayoría de los trabajos eh, se, se, se alimentan a sí mismos. Es ¿sí decir, no hay nada productivo, no hay nada que, que produzca cosas eh, son trabajos que sencillamente consisten en, en echar un tiempo en echar un tiempo en hacer en cosas ¿eh? en hacer cosas, en, en cansar en comerse la cabeza en, en estar muy jodido muy, muy estresado eh, para obtener un resultado que en realidad <risa> que no pasa nada que nunca no cambien nada el mundo ¿eh? que seguramente las generaciones futuras no van a tener menos necesidades eh, porque una persona fe ese trabajo y eso es ya triste, es ya triste ver como como tantas personas pierden bueno pues Un porcentaje muy importante de la subida, eh, teniendo en cuenta que un, un tercio estás durmiendo y otro tercio eches a lo mayor si tienes jornada completa en trabajar, y es muy triste, <risa> porque quedaste muy poco, eh, ...quedanos queda, muy poco, porque yo soy uno de esos. soy muy miserable, soy muy miserable porque yo entiéndolo, eh, eh, percibo lo perfectamente. Y, y, y sigo faciéndolo porque sigo faciéndolo y curioso por qué sigo haciéndolo ¿Eh? ¿eh? visteis eh, hay una película de, eh, de buñuel sí de buñuel de cuando estaba en si en, en méxico eh, hay una película de él que se, se titula el, el ángel exterminador si no la visteis el ve hombre vela porque y eso gente que ...que no puedes hacer una cosa... ...pero no porque nada ellos lo impida... ...sino sencillamente porque siguen ahí... Están en concreto... ...son una gente que, que no puede salir de, de una casa... ...y estás metido en la casa y nada... ...en realidad no, no hay nada que ellos impida salir de la... sales de la casa... ...pero pero siguen en la casa... ...y no pueden salir... ...y llega un momento ya en que empiezan a pasar... ...fame y sed y tal... ...pero, pero no pueden salir... No hay nada que ellos lo impida, de verdad que no hay nada, que, que no hay ni una puerta pillada de la llave, ni ni ni hay una gente fuera con armas esperando para matarlos, no, no hay nada, pero no pueden salir, ¿eh? no son quienes salir. Bueno pues a mí, a mí pásame y pienso que no me arriesgo demasiado si digo que no soy el único y que habrá más gente que, que se sienta así na. yo pienso que que, que que muchos estamos metidos en este en este círculo eh, podríamos salir pero no lo hacemos no hay nada que nos lo impida pero da igual no podemos por qué Dios, quisiera saber quisiera entenderlo ¿eh? quisiera saber cuál es el porqué para pa poder escapar muchas veces el porqué es sencillamente el, el, bueno el y que y que se falla así había un relato también de un relato que falaba un poquillo de esto y era uno que que tenía no hora para comer y entonces non podía ir a casa y y comía en la oficina entonces comía media hora y la otra media hora sencillamente daba un paseo o una vuelta a la manzana Y un día decía que en vez de... Un día, yo es verdad, voy a acordarme el relato, en cuenta de, de salir en media hora antes de entrar, pues bueno, estaba bueno y, y salió un poco en, en antes, llevó un bocadillo y llevaba comiendo el bocadillo, entonces puedo ir un poco más allá de la manzana. Y cuando fue un poco más allá de la manzana, quiso ir un, un poqueñín más allá, y vio huertas, y, y prados y animales, y vaques, y, y quiso pasear por allí. Y veía el reloj, veía que no ni, ni, ni iba a dar tiempo a volver, pero, pero pa, joder, estaba tan guapo. ¿eh? Y seguía, y vio una montaña, y pensó, joder, quiero subir a esa montaña, y subió a la montaña, y bueno... toda la historia y que el relato en el relato estaba contando y esto a, a otra persona y y entonces y un momento en que en que dijo la otra persona me que qué pasó y, y bueno pues que obviamente después de vivir eso pues pues dejé el trabajo y decía madre, echándote decía no no dejélo yo <risa> y que cómo iba a seguir ahí después de, de vivir aquello y el otro personaje decía eso pero pero pero hay que trabajar Y claro, cuánta gente habrá que, que sencillamente trabaje porque, porque hay que trabajar, por Dios, pero pero pero bueno, pero pero, pero, pero hay, hay que hay que, trabajar. Qué cosa, ¿no? Qué cosa más curiosa, porque hay que trabajar, porque hay que eh, echar la, la vida ahí, que perder la vida, porque a ver, hay una manera de perderla. Como decía Alessandra D'Avignil, esa frase que tanto me gusta: obedecer y morir. ¿eh? Cada instante en el que un ser humano eh, no ejerce la su voluntad para para pa, para pa ejercerles órdenes de otros, está muriendo, está perdiendo vida. Y es la gran verdad. ¿eh? Y es una gran verdad. Vamos a esos sitios. unos serán trabajos físicos, otros serán trabajos mentales y pero vamos a morrer, vamos a, a perder la vida, a perder buena parte de, de la nuestra vida y no nos revelamos, no nos rebelamos, ¿no? No no no, estamos felices, satisfechos, ¿eh? Y que no falte, te dirán, dirán algunos, que no falte, te, te, tienes mucho trabajos tía, no doy abasto, bueno anda, mira que no falte, ¿eh? Dicen todo lo con, con la con la con toda su buena intención, ¿eh? realmente están deseándote de algo bueno, que, que no falte, ¿eh? que no te falte, pero, pero no te hasta las eh, hasta los collones, hasta más arriba, hasta algún sitio de, de trabajar a cambio de, de un salario que, que lleva más de lo que de lo que necesita para cubrirle sus necesidades. Como decía, también Taylor, el Arthur por ahí Taylor, a ver. Ya, ahora coranuta, mientras soltando su discurso, pero dice eso de tenemos trabajos que odiamos para comprar cosas que no necesitamos. Y sí, no tienen ninguna generación y yasina. A lo mejor, todos estos que defienden el, el trabajo, los liberales, tal dirían, sí, tenéis que ¿eh? que, que parar todo el trabajo para que vives las necesidades que deben a, a generarse. Pues sí, a lo mejor sí. A lo mejor ya era necesario que, ¿eh? que parase todo el trabajo, que parase toda toda la actividad para pa que lo, eh, todos estos miserables que no queremos trabajar tiernos cuenta de, de la falta que, ¿eh? que hay del trabajo de la falta que hay de trabajar en fin una cosa una cosa tremenda o está siendo muy muy corto el programa que sí total no se meten ahí de en el no se mete ahí de en, el, en el chat o sea que para qué voy a poner un cantar qué os parece Dame igual pero a mí pero si estoy solo <ríe> para qué para qué pregunta para qué pregunto a la gente Vamos a ver qué tengo por aquí. A ver, tata, vamos a ver qué tengo por aquí. Mira, hay una que, eh, que, que creo que, que cuadra muy bien con lo que estoy diciendo. Cuadra muy bien con, todo, con lo, todo lo que estoy diciendo porque supongo que mucho de esto eh, viene de la, de la pasividad, del aceptar, de, del no revelarse Qué curioso porque cuando yo era mozu, ¿Eh? y la gente decía eso de la mocedad esos es que tenéis que revelamos ¿eh? que, que face las revoluciones que tal y yo me cabreaba decía pero que, que no, no que no puedes hacerlo la gente mayor ¿eh? que, que hay algo en la gente mayor que yo que impide revelarse bueno pues no sigo pensando que no pero pero sí que es verdad no sé a lo mejor que, que canses a lo mejor que te rindes Bueno, me oye que solo somos los, los miserables los que los que dejamos de, de, de luchar. Pero bueno, mira, como bien ¿eh? dice aquí el, el Jorge ilegal, si si no luchas, cuida bien, porque si, si no luchas, mateste Bueno, y se, vale, ya sé, ya sé, fue muy curto el programa, no son ni las nueve, y empezaste ahí cuarto, mira, a ver, que muy frustrante, joder, que, que mañana, sin que nada me obligue, voy a madrugar para volver a ese puto sitio. Ay, yo muy triste, yo muy triste, y no hay nadie en el chat, si hubiera alguien en el chat igual echaba aquí tiempo, a, a, ¿no? Pero bueno, oye, un saludo. Yo pienso que no hay nadie. Pero bueno, oye, a lo mejor sentís lo más allá. No sé, al no sé, la y cual de la Puela, al, al selectu, al cabezón, seguirá sintiéndolo de alguna vez. más la javi, sentíslo de alguna vez. No sé, que te da alguien que lo sienta. Sentirálo María, tea donde tea. En fin. Vesu, venga, yo.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 que no te conca, no, no. no te no, no. no, te no, no. te no, no. te